Muy buenas tardes, buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este, un espacio más de Mente y Salud, aquí una tarde más, eh, en un día además especial, este, como es este día, este jueves, recuerden que el día de mañana de 3 a 4 también nos pueden eh, sintonizar para los que no alcancen a escuchar el programa, para los que quieran compartir este programa, más con el temazo que hoy vamos a tocar hoy y un tema por demás polémico eh, con espinas con cristales y con todo lo que ello puede este, conllevar le recordamos nuestro número de whatsapp 55 19 57 21 29 repito 55 19 57 21 29 nos puedes escribir nos puedes llamar nos puedes dejar recado nos puedes dejar sugerencias puedes pedir informes sobre lo que hablamos en este programa Puedes pedir informes sobre los mejores productos o suplementos nutrimentales que hay en México, hechos por y para mexicanos. Recuerden que nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de vida, nuestros factores genéticos son muy diferentes a los de otros países. Luego necesitamos cuestiones específicas. ...y sin gastar los miles y miles y miles... ...que se gastan este, en otros sitios... ...por lo que puedes conseguir... ...este aquí en México... ...55-19-57-21-29... ...te recordamos que esto es Mente y Salud... ...y este es tu servidor Alberto Sarausa... ...naturopa de coach... ...listos para abordar el tema... ...de hoy que va a ser... ...medicina energética... ...has oído hablar acerca de la medicina energética... ...has oído hablar de la sanación... ...por las manos del Reiki y de una serie de, de medicinas que están dentro de lo que se considera medicinas energéticas y que muchas de ellas, no todas, están avaladas incluso por la Organización Mundial de la Salud como formas alternativas de autosanación o de complemento de sanación. O sea, palabras como chiqui, prana, chakra o simplemente energía son las distintas denominaciones de lo que se suele entender como fuerza vital de todo lo que existe en el universo, abrazo oído sobre todo ello ¿no? a lo largo del mundo se llevan a cabo técnicas de sanación en las que sus practicantes aseguran la manipulación de hipotéticas energéticas mediante presión física, posturas corporales, acercamiento a objetos como ciertas piedras y esencias o directamente a través de las manos una de las medicinas energéticas más reconocidas, sabrán que es la China, a través de la acupuntura ya a través de el manejo de los compuestos herbolarios basados en la energía del cuerpo, al igual que también en mucha parte es la medicina ayurvédica, que también conocida una energía, son dos energías milenarias que utilizan y practican miles y millones de gentes en el mundo. El Centro Natural eh, o el Centro Nacional de Salud Complementaria Integral sí, es un organismo del gobierno federal de los Estados Unidos y que fue creado precisamente para evaluar la seguridad y utilidad de eh, diversas prácticas de medicina alternativa depende de los institutos nacionales de salud y clasifica la terapia sobre la base de energía como una de las cinco categorías de métodos a nivel de Organización Mundial de la Salud y a nivel de, del Centro Nacional de Salud Complementaria Integral de Estados Unidos, que están avalados además por estudios serios, aquí si sí no no se deja nada al azar, avalan las terapias o las medicinas basadas en, en energía. Y hoy vamos a hablar de eso porque es un tema importante, que llama mucho la atención y que hoy parece que está de moda, como muchas cosas, ya ve que constantemente se ponen de, de moda muchas cosas, recordándoles siempre, recordándoles siempre, que la medicina energética nunca puede reemplazar a la medicina normal o alópata o ortodoxa, como ustedes les quieran llamar, jamás, la medicina alternativa, su nombre lo dice, es alternativa, es importante, yo creo para mí, es el fomento de la integración de los métodos de medicina científica con la medicina alternativa en procesos de sanación. Los resultados son espectaculares, créanmelo. Los médicos que lo han comprobado, que lo han visto y que lo han avalado, créanme lo que se los, pueden, se los pueden decir con toda la, la confianza. ¿Para qué puede ser? Para muchas cosas. Principalmente para cuestiones de estrés, para cuestiones de, de ansiedad, para cuestiones de baja energía. ¿Cuántas veces decimos, es que me siento eh, como si me hubieran quitado mi energía, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado alguna vez, pero es eso este generalmente suele suceder y lo también en enfermedades comunes como es artritis, cáncer, migraña, estrés, crónico, distrofia muscular, gastritis, depresión, entre otras, eh, no presentan eh, para este tipo de patologías ningún tipo de efectos secundarios, pero no se puede decir que la pura medicina energética sola en sí misma cure realmente. Yo sé que eh, a nivel de comunidad científica todo esto se le da un efecto placebo, pero pues hemos visto cambios y hemos visto realmente cambios, cosas impresionantes y les voy a mencionar nada más por mencionar alguna cuatro eh, terapias de biocampo, cuatro terapias bioenergéticas, ¿no? Una por ejemplo es el chikun que muchos lo deben de conocer, son movimientos, es poquito parecido al Tai Chi, pero más dinámico, más medicinales, el Tai Chi es más físico, y el Chi Kung se traduce como el arte de hacer circular la energía vital por todo el cuerpo, consiste en la realización de un conjunto de ejercicios de respiración y movimiento, su finalidad en el caso del Chi Kung es terapéutica, espiritual y marcial, o sea, es, es un sistema físico, que está eh, más avanzado que el Tai Chi, por eso es más terapéutico, es eh, más espiritual que el Tai Chi porque eh, se basa en el manejo de la energía integral del Chi básicamente, y es marcial porque es un antes de entrar en artes marciales para mucha gente, es como que, que la antesala de los presuntos efectos y digo presuntos porque nada que no ha sido comprobado se puede dar como realmente Eh, real, entonces los presuntos efectos es que ayuda a mejorar la salud al propiciar ejercicio físico, relajación, aumenta el nivel de oxígeno en sangre, la flexibilidad, la movilidad y la elasticidad, y miren que en esos tiempos, y, y lo venimos diciendo casi casi en todos los programas cuando tratamos cualquier asunto, el ejercicio, el movimiento, el mover el cuerpo es básico, y en esos tiempos que tenemos este virus, que nos anda dando tanta lata por todos lados, eh, aumentar el nivel de oxígeno en sangre es esencial, es esencial, más allá de que estés bien o no, es esencial mantener ese ritmo, cuando tú aprendes este tipo de disciplinas es más difícil que la enfermedad de entre en ti, que te puedes enfermar, por supuesto, todos nos podemos enfermar, pero es más complicado, luego tenemos una eh, que está muy reconocida, muy avalada, es conocida por mucha gente, ¿no? Que es el Reiki, el Reiki se traduce como la influencia sobre la atmósfera de energía espiritual. ¿En qué consiste? En que el maestro emite a través de sus manos y otros elementos energía universal a un receptor, o sea, una persona. Puede ser físicamente o a distancia. La finalidad es de armonizar, o sea, buscar la paz interior absoluta Y es terapéutica porque ayuda junto con, obviamente, con un tratamiento médico bien supervisado, mejorar en menos tiempo los problemas de salud. Ahora aquí sí tiene que ser una persona que está certificada y avalada como eh, maestro en Reiki. Con eso sí tengan cuidado porque ya todo el mundo se pone algo de moda y ahorita les voy a hablar un poquito de, de, de lo que está ahorita de moda y todo el mundo ya es eso, ¿sí? entonces tengan cuidado. Presuntos efectos es lograr una armonización natural que trata enfermedades y desequilibrios físicos, mentales y emocionales. Esos son los presuntos efectos del Reiki bien aplicado. Otra técnica que a mí me gusta que es el famoso toque terapéutico. y ¿Cuál es el toque terapéutico? Este no toca, a diferencia del Reiki, no toca a la persona. Consiste en que el profesional acerca sus manos al paciente sin tocarlo, como les dije diferencial reiki detecta de desequilibrios y restaura la energía sanadora o sea pasa la mano por encima y donde siente que hay un bloqueo eh, rompe ese bloqueo y lo vuelve a equilibrar o sea permite que la energía vuelva a circular recuerden que así como los chinos en todos los sistemas de medicina energética se dice que un ser humano se enferma por bloqueos si ¿Sí? o sea qué quiere decir que de repente no pasa la energía por ahí. Por eso las agujas se ponen en determinados lugares y su finalidad es desbloquear la energía para que la energía fluya y la enfermedad desaparezca. Esa es la teoría. La finalidad desde el toque terapéutico es terapéutica e higiénica, obviamente, ¿no? Los presuntos efectos es que sus terapeutas afirman poder detectar inclusive a distancia la energía vital del paciente y manipularla para alcanzar la sanación recuerden siempre consulten con su médico es algo que siempre les, les me van a oír que les digo la cristaloterapia que también es otra de las terapias que está eh, ahorita en, en boga no en auge en qué consiste en eh, las llamadas piedras eh, curativas los cristales pues en eh, los cuarzos ...se sitúan en cada uno de los chakras... ...o centros psico-biogeneradores... ...que es otra forma de llamar los chakras... ...aquí en Occidente... Eh, ...creando una red de energía curativa... ...eso es lo que lo que pretenden lo, los cristales... no este, ...a través de los diversos eh, cuarzos... ...de diversos colores... ...así como se supone que los... ...centros psico-biogeneradores o chakras este son... ...¿cuál es la finalidad? La finalidad es energética... ...la finalidad este viene siendo espiritual... Y la finalidad este viene siendo este de eh, buscar el equilibrio dentro del cuerpo. Los presuntos efectos son que se eliminan los bloqueos del aura o campo electromagnético del cuerpo, regulando el estado energético de la persona. Aquí ya no hablamos de sanación, sino aquí ya hablamos de regulación del estado energético. Y por último, digo no, no son las únicas, hay muchísimas muchísimas más y podremos estar aquí horas y horas y horas y programas enteros hablando sobre la medicina energética, pero digo, estos son los los métodos más importantes, ¿no? Es la terapia floral. La terapia floral, ¿qué consiste? en La intervención energética de esencias florales de Bach. Eh, no tiene sustancias químicas, sino características básicamente vibracionales. ¿Cómo se para, se prepara una flor de Bach? Bueno, se agarra generalmente agua de manantial y agua de primera, o sea, agua, se ponen las flores que se van a poner y se ponen al sol, ya después de que se deja determinado tiempo se supone que a través de la luz solar, el agua y la flor se liberan ciertas sustancias químicas en el agua pero son químicas naturales, o sea, son sustancias vibracionales no químicas en sí mismas, si esa este agua se prepara, se le echa un vehículo, suele ser una sustancia a veces eh, un poquito de alcohol y esa es la eh, flores de Bach ¿cuál es su finalidad? ser terapéutica y filosófica básicamente las flores de Bach me da mucha satisfacción saber que inclusive psicólogos las usan, porque ayuda, o los presuntos efectos que se le atribuyen a las flores de Bach, vamos a mencionarlo así es que alivia los desequilibrios emocionales como el miedo, la impaciencia la angustia, la ira siempre viene padecimientos físicos y psíquicos, básicamente es esto, si, si una persona por ejemplo está con un problema de salud muy grave y tiene mucha mucho miedo, mucha angustia, todas las flores de Bach le ayudan ¿no? obviamente, junto con su tratamiento médico, nunca debemos de olvidar esto, o sea, eh, yo aquí les mencioné estas que son el Qigong, el Reiki, el toque terapéutico, la cristaloterapia y la terapia floral, entre otras, para que ustedes ubiquen un poquito y conozcan más acerca de lo que esto puede beneficiar a ti, paciente, siempre y cuando lo hagas de una forma primero responsable con un especialista que se haya formado en el área que te dice que se ha formado. Tercero, este en que es lo ideal en consonancia o en trabajo eh, a la par junto con el médico y realmente los resultados son o pueden ser verdaderamente impresionantes. También otro tipo de medicina energética, eh, y esto se los dejo para que lo investiguen, Ya saben que no les damos todo, sino este que investiguen un poquito, es la que maneja eh, una de las eh, terapeutas eh, eh, más reconocidas a nivel internacional, que es la doctora Dona Eden. Donna Aiden tiene varios eh, libros, precisamente Medicina Energética, es, es uno de sus libros, se puede conseguir en cualquier casi casi librería, yo se los aconsejo que lo compren, les va a ayudar a tener una claridad mental, además ella maneja mucho la medicina energética a base de eh, dinámicas y eso es muy padre, son dinámicas muy rápidas que ayudan a que tu cuerpo esté o que la energía que está dentro de tu cuerpo esté circulando en orden y los problemas de salud desaparezca más rápidamente. Al final, miren, en la medicina energética yo nunca la he enfocado, jamás la he enfocado a un proceso curativo completo, sino yo siempre la he enfocado a un proceso de armonización completa en el ser humano. Y puedes usar cristales de cuarzo, puedes usar las flores de Bach, puedes usar el Reiki, puedes usar las manos como sistema curativo, había una autora hace muchos años que se llamaba Barbara Ambrenen, es uno de mis libros que yo tengo, donde ella manejaba la la, la energía eh, de las manos como una forma de curar a una persona, o de mejorar su estado de salud, yo sí creo que esto funciona, y hay muchos tipos de, de medicina energética, hay esta... Eh, simplemente los imanes no la imanoterapia este, que también se usa y además son excelentes ahorita con esta cuestión del virus y demás no quiere decir que cure pero sí ayuda a mejorar notablemente los procesos en los que se encuentra cualquier persona que tiene este tipo de problemas sobre todo de virus y bacterias y como esos hay cientos de más, ¿en qué no creo yo? aquí les va la parte donde voy a levantar un poco este de ámputa realmente en que no creo en todo lo cuántico miren Como les decía, de repente se pone de moda la sanación por la mano y todo el mundo cura con las manos. Pente, yo me acuerdo con las flores de vaca hace algunos años que era una locura. De hecho, encontrarlas en México era de locos y lo que costaban, porque además venían directamente de Inglaterra y costaba un mineral. Los libros de sanación por las manos, como estos de Barbara Brennan, que son dos tomos, y se llaman Manos que curan y Ágase la luz son sus dos libros. Realmente se vendían como como papa caliente, ¿sí? Y mucha gente tiene como que que, que esa eh, doble intuición de eh, poder manejar eh, ese tipo de, de energías, ¿no? O sea, tiene tiene sus manos ese poder, y si tú quieres saber, si en tus manos tienes ese poder, que todos lo tenemos, déjeme decirle, simplemente frota tus manos durante un minuto, pero frótalas con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, vas a ver cómo se entran en calor, sí, y luego comiénzalas a separar tantito, ese eh, hueco que vas a formar en el centro, esa es la energía, sí, o sea, yo no quiero que se compliquen más, yo sé que que esto funciona porque lo he visto con mis propios ojos, porque yo lo he hecho, yo lo he practicado, y lo sigo practicando, y a veces, eh, por ejemplo, la radiestez es una medicina energética, aunque se diga lo contrario. Y muchas cuestiones que manejamos cotidianamente son medicinas energéticas. Muchos médicos la practican a escondidas. O sea, yo conozco médicos que dan Reiki, conozco médicos que dan el toque terapéutico, conozco médicos que recomiendan el Chikung y de hecho lo practican ellos mismos. Conozco eh, médicos este que practican la magnetoterapia. O sea, de hecho yo aprendí a manejar imanes eh, con un médico médico. O sea, es de locos? No. O sea, yo creo que todo lo que sirva para ayudar al cuerpo humano a mejorar su funcionabilidad, a quitar sus desequilibrios, a quitar sus bloqueos, a quitar todos esos obstáculos que cargamos naturalmente, cotidianamente, eh, a través de llevar una esa carga emocional y física que llevamos, como el estrés, la ansiedad, la ira, todas las, las hartas emociones que tenemos ahí, que surgen de pensamientos, sí, pero que ahí están y que provocan que el cuerpo entre en desequilibrio, que el cuerpo en vez de estar en paz y en armonía, esté en desequilibrio, y ese desequilibrio te lleva a enfermarte, ¿sí? ese, o sea una persona que no se mueve, y de repente entra por ejemplo a practicar, vamos a poner que entra primero a lo suave, que es el Tai Chi, que son movimientos mucho más suaves, para preparar el cuerpo, si nunca ha hecho este tipo de movimientos energéticos, preparar el cuerpo para entrar algo más fuerte, que es el chikung, y entonces brincar al chikung, y va a sentir como toda la energía circula por todo el cuerpo, o sea, de hecho se siente, porque cada movimiento que tú haces, cada animal que vas a representar, o cada planta que, que vas a representar en esos movimientos suaves, pero con mucha energía o los movimientos eh, que nos recomienda esta mujer de dona E., eh, que son movimientos para hacerlos di y que no nos toman más de 15-20 minutos diarios exagerando y saben sabenn lo, lo que sucede que todo tu cuerpo se va liberando de ese de esa pesadez se va liberando de ese de esos bloqueos que tienes ahí adentro y que te impiden dar un paso hacia adelante tú quieres sentirte bien, quieres estar estimulado, quieres tener ganas de salir adelante, quieres tener energía quieres tener eh, vitalidad que en esos tiempos tan necesaria es porque también nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico pues adelante adelante ¿cuál es el problema? y si sientes que estás muy atorado vete con un acupunturista que te ponga unas cuantas agujas y vas a ver cómo se desbloquea todo Eso es medicina energética. y ¿Cuántos médicos no están ya manejando acupuntura? De hecho, para manejar acupuntura tienes que eh, ser eh, licenciado de medicina. Como muchos lo hacen, no lo son, yo lo sé. Eh, también están los que se llaman auxiliares, sí pero que deben de estar trabajando a la par de un médico. Imagínate. ¿Funciona? Claro que funciona. El, el problema que tenemos no solamente como pacientes, sino ya vamos a hablar en general, sino como personas es que nada más nos sentimos bien y ya nos olvidamos, ya esto pasa como con todo lo que hemos hablado sobre la ley de la atracción y sobre la ley de la vibración ya obtuve algo, ya y lo dejo ya, ya me funcionó ya, ya sé que funciona si sí, sabes que funciona pero sabes que te va a funcionar igual la siguiente vez, si paras todo de hacerlo verdad que no Pues yo creo que es importante y, y de verdad que se lo tomen en serio que si pueden consigan este libro medicina energética de dona he y van a ver cómo se van a sentir muy bien o sea de hecho eh, para lo que les gusta poco todo esto hay un libro que se llama los efectos curativos de la medicina energética que se los recomiendo después de leer medicina energética de dona heden Sí, son dos muy buenos libros, para las que son mujeres, nuestras amigas que nos están escuchando, hay uno para ellas que es Medicina Energética para Mujeres, también de Don Gene, y realmente te, te va a ayudar. Al final, miren, las terapias y las medicinas, sobre todo las energéticas, nos ayudan realmente a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué es realmente, eh, podríamos es, denominar la medicina energética? La medicina energética es luz sonido electromagnetismo cuerpo mente y espíritu así es qué es lo que hace con toda esta descripción que te estoy yo dando tan tan bárbara no es reconocer que no solamente somos este cuerpo de carne y hueso sino que somos además seres de energía y te lo digo frota tus manos vas a ver cómo se forma un hueco ahí de energía si ¿Sí? esa vibración que se siente ahí eso es energía. Y la medicina energética lo que nos viene es a demostrar... ...que la mente puede influir sobre los mecanismos... ...que regulan la salud y la conciencia de la persona. Y Donna Eden eh, nos dice que la medicina energética... ...es la ciencia y el arte de optimización de tus energías... ...que apoyan el funcionamiento óptico de tu cuerpo y mente. ¿Y por qué le, le abarcan al cuerpo y mente? Porque además dentro de todos estos cambios que ha habido a nivel mundial en Estados Unidos y hay una rama de la psicología que se llama psicología energética y parte de lo que ve es todo esto, de hecho creo que el libro si mal no recuerdo el libro de Donna él eh, lo escribió con Debbie Fincher que es uno de los psicólogos más afamados de Estados Unidos creo que es uno de los iniciadores o impulsores de la cuestión de la psicología energética entonces, digo, el mundo está cambiando, nuestro concepto sobre sobre lo que vemos, está cambiando, de verdad, está cambiando, todo está cambiando, o sea, a mí, yo me maravillo cada día que me levanto y digo, wow, como lo que antes batallamos para demostrar, ahora ya es aceptado, entonces, calculen el potencial que tenemos hacia adelante. Todo esto de la medicina energética, como les dije al principio, tiene sus principios en el hinduismo como aliento, plana y en los múltiples vórtices de la energía del cuerpo, no como son los psico-biogeneradores o llamados chakras. Y especialmente en los conceptos de múltiples cuerpos más allá del cuerpo fisiológico, no concebidos en diversos sistemas Eh, incluyendo el chino, como capas tales como el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y los cuerpos espirituales, que hoy en día es diversos eh, estudios de las neurociencias y de la física cuántica realmente ya han comprobado que estos cuerpos ahí están, y realmente son los cuerpos que rigen al final cuando hablamos de armonizar estamos hablando de la armonización de todos estos cuerpos o capas, la energía debemos de recordar que es el lenguaje del cuerpo y la física cuántica que hoy tan de moda está, nos muestra que la energía y campos de información son la base para la salud y el bienestar, existen multiplicidad de modalidades y prácticas dentro de la energía o de la medicina energética o alternativa y que se pueden combinar como complemento y o auxiliar en la medicina tradicional la curación está relacionada con la causa y el efecto, nunca lo debemos olvidar, para sanar hay que tratar la causa y no el efecto pero hay que tratarlos siempre al parejo, en medicina se tratan los síntomas y efectos y en la medicina alternativa se trata la causa para alcanzar resultados transformacionales sin dejar de tratar los síntomas, ¿por qué?, porque al final somos seres humanos, al final cuando nos duele, nos duele, o no te duele, no tienes problema de salud y hay dolor, tienes que tomarte un analgésico, o sea, es que no hay más, o sea, a todos aquellos que de repente dicen es que esto es lo único que necesitas, un favor, dénse la vuelta y salgan de ahí corriendo, ¿por qué?, porque realmente es así no se compliquen la vida o sea, eh, la medicina energética como tal es real, sí desde la imposición de manos o el famoso es sí, imposición de manos que ya se usaba en Estados Unidos ya desde hace muchísimos años desde ahí ha venido toda esta cascada de material sobre medicina energética en la cual nos hemos estado alimentando vuelvo a repetir dónde está realmente el problema de la medicina energética, en algo muy sencillo que les voy a decir, en que se le llame sanación cuántica o medicina cuántica, eso como tal no existe, la física cuántica es una eh, es una física basada en las matemáticas y que nos ayuda a muchas cosas, sí, a muchas cosas. O sea, de hecho hay libros sobre física cuántica que te ayudan a comprender muchas cosas que hasta hace unos años no comprendíamos. algo Uno de ellos es la cuestión de la medicina energética, cuál era, cómo operaba la medicina energética dentro de nosotros, ¿no? Lo, lo que estamos divididos, o sea, la última ciencia, la última parte que nos falta por conocer o por descubrir, es el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra conciencia que está ahí en el cerebro. Nosotros tenemos tres cerebros, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y el hemisferio frontal. ¿sí? este Y basados en esos tres cerebros, nosotros somos lo que somos hoy en día y estamos en, en donde estamos hoy en día, gracias mucha en parte a la física cuántica y a todo el ecosistema, avanzado, partiendo de las leyes de Newton, pero de ahí a decir este yo curo con eh, con, con medicina cuántica eh, pues Mirka, la medicina cuántica, muchos de los aparatos que hoy se manejan dentro de medicina eh, son gracias a la física cuántica, gracias a las matemáticas, gracias a todo el estudio que se está haciendo sobre esto sobre los átomos, sobre las partículas se ha permitido inclusive de, dividir en el espacio del, del cerebro en colores para poder determinar dónde tenemos mayor interacción cerebral y qué es lo que pasa dentro de nosotros. Sabemos que tus pensamientos generan emociones, emociones que generan sentimientos y todo eso provoca un efecto en cascada dentro de todo nuestro cuerpo. Sabemos que somos más allá de un cuerpo físico, eso ya lo sabemos. Por eso es importante el movimiento, por eso es importante tomar conciencia de nosotros mismos y por eso es importante observar que cuando tú dispongas eh, tu ser ¿sí? tu salud o cualquier situación personal en manos de un médico alternativo, siempre asegúrate que sea formado, que tenga una formación, ¿por qué? porque cuando tú no sabes manejar la energía de forma correcta o cuando tú necesitas mucho respaldo de decir, no, es que yo he curado esto y he hecho esto y hecho lo demás allá Eh, aguas con esto o sea, una persona que realmente te, te va a ayudar no necesita que su ego esté por delante porque cuando el ego está por delante no permite que su propia energía sea la que esté activada yo por eso me gusta manejar suplementos por eso me gusta manejar herbolaria por eso me gusta también complementar un poco todo esto junto con lo que estamos hablando debemos de aprender a del poder creador de nuestra salud, y ser responsables de ella, como rompiendo las barreras, rompiendo las barreras y los miedos, que hay cuestiones por aquí energéticas muy negativas, sí, yo lo sé, y les podría contar miles de historias que no vienen al caso el día de hoy, yo lo sé, que hay gente que sana energéticamente, Pero a nivel espiritual, sí, también lo sé, las abuelas, los abuelos, los chamanes, siempre han sanado a nivel espiritual e inclusive usando herbolaria, han sanado a nivel espiritual, por supuesto, por supuesto. Pero eso ya es otro nivel, que no estamos hablando acá, otro nivel. Y cuando nosotros tenemos energía densa, en vez de ir corriendo, aprendamos a respirar cuántas veces se los he dicho... aprendamos a respirar... tenemos que aprender a respirar ya... y es de verdad... porque solamente así vamos a manejar nuestros estrés... solamente así vamos a poder manejar... que nuestro cuerpo pueda fluir la energía... cuando tú abres los brazos... cuando estiras las piernas... Eh, cuando piensas... simplemente cuando piensas... por eso te invito... a realmente... pensar a vivir, al final el pensamiento es uno si, sí, el pensamiento es uno no son dos, no son tres, no son cuatro es uno, y el pensamiento puede ser positivo puede ser creativo, puede ser de amor, puede ser convergente, puede ser crítico puede ser lógico, puede ser emocional o ilógico pero al final es el pensamiento Escríbenos a nuestro WhatsApp, recuerda esto es Mente y Salud 55 19 57 21 29 55 19 57 21 29. Realmente nos importa mucho tu comentario, valoramos mucho este tus eh, el minuto que nos escribes un WhatsApp porque realmente nos haces este que tengamos programas como el de hoy. Vamos a ir a un breve corte, esto es Mente y Salud, recuerda a tu amigo Alberto Sarausa, espera que regresando el corte con otro tema interesantísimo, no te lo pierdas, regresamos con más. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Sarausa. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 veintiuno veintinueve esto es Mente y Salud en un momento regresamos ustedes escuchan Expressive Radio FM la máxima expresión de la comunicación estás escuchando Mente y Salud comunícate con nosotros a nuestro Whatsapp cincuenta y cinco diecinueve cincuenta y en este momento, continuamos. Ya estamos aquí de regreso, esto es Mente y Salud, su amigo Alberto Sarausa, naturopata y coach, los saluda con el eh, gusto de, de siempre. Aquí en este regreso ya terminamos un tema realmente eh, vibracional, un tema para reflexionar, que es la medicina energética. ¿Realmente nos ayuda la medicina energética? Es una pregunta que me hicieron ahorita en el en el corte, yo creo que sí, yo creo, estoy convencido que sí te ayuda, ahora ojo, la medicina energética primero te saluda siempre y cuando lo vayas con un especialista en medicina energética, o sea una persona que sabe manejar la medicina energética, que primero te la explique y te explique qué va a hacer y te lo sepa explicar bien, yo no sé te lo voy a explicar al principio, al final no me interesa, pero que te explique qué va a hacer y por qué, dos, tienes que tener un diagnóstico médico, mucha gente dice no es importante el diagnóstico este yo voy a buscar el bloqueo, no, no, no, no a ver, a ver, a ver, el bloqueo lo tienes que buscar de todas formas pero el diagnóstico es esencial no me cabe duda, miren la mente hace maravillas y el efecto placebo de la mente nos dice el doctor eh, dispensa, es impresionante de verdad, hay un libro por cierto del que se llama el efecto placebo Ya está en México también, si quieren buscarlo, es un interesantísimo libro Donde vas a comprender lo que es el pensamiento Yo creo que el pensamiento es importante Y tan importante es eh, que en una pregunta que me hicieron hace ocho días Que hablamos sobre emociones y demás Me estaban hablando del mundo del pensamiento y la ley de la atracción Sí, eh, muchos van a decir, oh, otra vez el no, no, no, no, a ver... Eh. Entiéndame lo que yo quiero darles aquí. ¿Cómo es que el pensamiento? piense bien cómo les planteo la pregunta, a ver si la pueden contestar. ¿Cómo es que el pensamiento realmente es el que hace todo el trabajo? Vamos a analizarlo un poquito. Recuerden este, nuestro WhatsApp 55 5519572129. También recuerden que mañana de 3 a 4, mañana viernes, pueden volver a escuchar el programa. Si no lo han terminado de oír o pueden recomendárselo a cualquier persona este que lo quiera oír, que sepas que esto realmente... sí Hay una pregunta que yo siempre hago y, y siempre me hago además, eh, le puede servir y ser de, de utilidad. ¿Crees que si realmente deseas algo con mucha intensidad y optimismo puede llegar a cumplirse? Te la dejo a ti. ¿Lo crees o no lo crees? Existen, yo creo que, infinidad de mitos y leyendas urbanas y realidades alrededor de lo que se entiende con atraer con la mente, puede ser explicado a través de ciertos fenómenos psicológicos recuerden, la mente ha sido, está siendo estudiada por eso vemos que en Estados Unidos, la psicología se está dividiendo en ramas, hay una rama que se llama psicología positiva, que es una rama donde estudia los efectos y donde se enfoca el psicólogo a tratar de que la persona cambie esa negatividad que trae ahí dentro y forme una actitud positiva hacia los eventos de la vida. Hay una psicología energética que trata un poco parte de los asuntos que hemos tratado este en la primera parte de este programa sobre medicina energética. Y es muy interesante realmente. Vamos vamos a ver este un poco Eh, ¿Cómo todo esto nos puede ayudar a entender cómo podemos atraer las cosas que realmente queremos? ¿Se puede o es un mito? ¿Existe algo como la atracción mental? O, ¿O es un choro por ahí que nos echaron una película que se llevaron los millones hasta la bolsa y nos mintieron? Miren, yo no creo, de principio, que la película del secreto sea una mentira. Y esto se los voy a decir porque conozco gente que la ha visto... Y créanmelo... Que en ese momento han comenzado a manifestar... Y ustedes me dirán... No, es que eso es... No, no, no, o sea... Es la película... Los impactó a tal nivel emocional... Que les hizo que lo que ellos querían... Lo lograran... O sea, al final... Eh, cuando nos vinieron a hablar sobre la ley de la, de la atracción... Nunca se nos dijo que era una filosofía de vida y eso es lo que es... sí porque detrás de tus pensamientos... existe esa ley de atracción... de esa forma cuando una persona tiene una actitud positiva... y su mente está constantemente pensando en positiva... ésta atrae resultados completamente satisfactorios para su vida... y esto se basa únicamente en la creencia... de que los pensamientos son una forma de energía... que define nuestras vidas... según los estudios y la psicología podemos afirmar que los argumentos del poder de la atracción no tienen fundamento en base científica para esas afirmaciones y por lo tanto este tipo de afirmaciones se consideran muchas veces una pseudociencia o sea, así así se les ve pero miren eh, pseudociencia ciencia, si a ti te sirve adelante pseudociencia o ciencia si a ti te ayuda a mejorar tu calidad de vida, adelante Pseudociencia o ciencia, realmente al final lo que atraemos a nuestra vida son lo que nuestros pensamientos traen. Contra lo que digas, que tienes una mala vida, te está funcionando. Que tienes una buena vida, te está funcionando. O sea, yo te demuestro que realmente esto funciona. Entonces, si, si analizamos desde ahí en qué se basa todo esto que estamos hablando del poder del pensamiento y la ley de la atracción. Miren, tal como nos lo dicen autores como William Walker Atkinson... ...que fue uno de los primeros que comenzó con todo este run run de la ley de la atracción... ...nos habla de que deberíamos dar la misma importancia a aprender a valorar el pensamiento... ...igual que lo hacemos con la ley de la gravedad... ...pues igual que entendemos que la ley de la gravedad trae cuerpos hacia la tierra... ...mientras otros giran a su alrededor... ...la ley de la atracción se basa en el poder del pensamiento, es decir... Si pensamos intensamente con optimismo o con positivismo, deja ahí el optimismo, porque el optimismo es muy complicado vivir en esta vida con optimismo, y más como estamos ahorita, y creemos que ocurrirá, podemos convertirte en el centro de atención de las ondas de los pensamientos de los demás. O sea, tú sal con la idea eh, de que hoy el mundo es maravilloso, hermoso, y créemelo, todo tu día va a ser estupendo ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esto? que buscamos cualquier pretexto porque así nos hemos entrenado a nosotros mismos para que todo se venga abajo y lo que han sido momentos felices y alegres, lo se caen por ejemplo, los pensamientos relacionados con el amor atraerán circunstancias y sintonías similares a la nuestra a los demás, en cambio si tienes pensamientos de envidia, de odio de celos nos rodeamos de personas, con unos pensamientos igual de negativos, entonces fijándonos en esta premisa, existen ciertos principios universales en los que se basa, la ley de la gravedad, o sea, yo no creo que la ley de la gravedad sea cudocientífica, si tú sales por un balcón en un décimo piso, volar no vas a volar, y aunque no creas en la ley de la gravedad, te vas a salir con tu piso, o sea, ¿Por qué si creemos en unas cosas y en otras decimos que no es cierto? ¿Por qué si a unas cosas le damos validez de antemano y a otras cosas las bloqueamos y decimos, no, eso no es real, no es cierto? Yo creo que es más cierto de lo que muchas veces creemos e imaginamos. La ley de la atracción, tanto en el amor como en los demás objetivos que perseguimos en nuestra vida, el que sea, se fundamenta en que lo similar se atrae entre sí. O sea si tú piensas hoy que, que vas a salir y te vas a encontrar alguien que te va a invitar a un café, créeme lo que te lo vas a encontrar o que te vas a encontrar gente muy buena onda, eso es lo que te vas a encontrar. A veces tendrás que persistir algunos días y sí. yo esto lo, lo hacía mucho cuando, cuando yo vivía en la ciudad de méxico este, siempre andaba buscando quién me invitara un café pero yo no lo andaba buscando o sea yo lo proyectaba y me encontraba al día dos, tres, cuatro cafés gratis. ...que me llegaban de diferentes lados... ...y por diferentes formas... ...entonces esto es real... ...si tú trabajas hacia lo real... ...los resultados negativos o positivos... ...se potencian... ...porque eres tú el que atraes a las personas... ...o el que las rechazas... ...cuántas veces decimos que me rodeo de gente envidiosa... así ...y tú cómo andas, en qué vibración andas... ...no envidias a nadie... ...no andas hablando de pura gente envidiosa... ...todo el día... ...¿no te ha pasado? ...esto pasa mucho como la gente... ...que decimos que es buena gente... ...¿no les ha pasado con aquella... ...persona mayor... ...que la vemos que es muy... este ...solidaria con la gente... ...que siempre te da hasta el último plato de comida... ...que ella tiene... Que ...prefiere quitárselo de su boca para dártelo a ti... ...y pensamos que es gente... Eh, ...que es tan buena... ...que pensamos por qué le va mal a esa persona... ...si es tan solidaria... ...con, con los demás... Te, ...te voy a proponer un reto... ...escúchala hablar... ...uno o dos días... Y ve cuál es su tema de conversación preferido. Te lo dejo ahí. No te voy a poner ideas en la cabeza. Pero hazlo. Pruébalo. Porque eso es, Tienes que probarlo. La ciencia se basa en probar. Pruébalo. Y tú me dices. Pero vamos a recordar al final que... Que la mente... Aborrece el vacío. Por eso cuando eliminamos cosas negativas de nuestra vida... Ahí queda un, un vacío. Entonces tienes que poner ahí... Lo más positivo que tú, tú encuentres. Es mentira que la positividad llena eso automáticamente. Tú tienes que llenarlo. Vamos a poner. Te quieres quitar la envidia, el odio, los celos. Vamos a, poner, vamos a trabajar con eso, con quitar Ya conoces tu pensamiento, conocer la emoción, conoces el sentimiento. Entonces te lo vas a quitar. Al quitarte lo vas a poner lo contrario. ¿Qué es lo contrario a odio, celos, envidia? Amor. Vamos a llenarlo de amor. Siente el efluvio de amor en siéntelo, siente cómo inunda cada parte de tu cuerpo y día a día sigue creciendo. Y luego tú me dices, ¿qué pasó? Y recordar que, que la, la mente siempre es estar en el hoy. Usted fíjense cómo jugamos con nuestra mente en el pasado y en el futuro. O sea, tú ahorita estás pensando en cosas de tu pasado que te pasaron y en cosas de tu futuro que, que todavía no han pasado no sabes ni siquiera si van a pasar porque ni siquiera sabemos que vamos a estar aquí qué tal que los agoreros del fin del mundo estos apocalípticos que andan por ahí diciendo que el mundo se va a destruir se, se acaba destruyendo de verdad no lo sabes pero si sí sabes que hoy estás aquí entonces cuando estás en el aquí y ahora puedes disfrutar de todo lo que te rodea en la vida cierto o no entonces para poder atraer lo que tú quieres hacia tu vida tienes que estar en el tiempo presente el tiempo del hoy entonces nos damos cuenta que al final entonces la ley de la atracción o la ley de la atracción mental se basa en alguna de las premisas que encontramos en la psicología positiva como te decía al principio tanto es así que en realidad todo lo que se propone hace énfasis en sacar los pensamientos negativos y estar en el presente eso es la base de la psicología positiva. A pesar de que es una creencia una filosofía, deja de lado la tristeza y la negatividad que se puede dar a través de la ayuda. Aquí sí ya, si estás muy mal, muy mal, muy mal, búscate la ayuda de un psicólogo para poderlo lograr. Para que veas que no es pseudociencia, esto es ciencia. ¿Y cómo funciona exactamente esta ley de atracción mental? Uno es saber utilizar tu pensamiento a favor tuyo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque con eso te puedes rodear de aquello que necesitas y deseas. Si lo que quieres es ver las cosas de una forma optimista o positiva, solo tendrás que tener pensamientos positivos. Y te acabarás rodeando de personas con un pensamiento similar. Lo mismo ocurre con el amor. Si inicias el camino correcto de tus pensamientos, podrás encontrar la persona que reúna todas aquellas virtudes que siempre habías querido a tu lado. ¿O no es así? Y siempre sé positivo, sé positivo. No se trata de pensar, no quiero alguien celoso o celosa, o no quiere alguien manipulador o manipuladora. que No tienes que pensar en virtudes positivas de la persona. Y esto lo estamos enfocando un poquito hacia el amor. Aquí ya hemos hablado mucho del dinero y de, de todas las demás cosas, ¿no? deseo conocer a una persona divertida, o quiero conocer a alguien que me haga reír, lo que transmites con tus pensamientos, las personas lo notan aunque no lo creas, en la psicología de la atracción, la psicología positiva, se ha demostrado que una de estas premisas de la ley de la atracción mental, si sí funciona, ya que al ser más positivos, llamamos más atención a los demás, un segundo paso que yo te recomendaría, sería que nunca te rindas, nunca te rindas, puede parecer una tontería, o sea, porque siempre lo decimos, no, pues hazlo, hazlo, si lo estoy haciendo, no, no, no, no es una tontería, porque a veces dejamos a medias las cosas, y cuando las dejamos a medias, es seguro que nunca va a funcionar, es como querer crear una empresa y quedarte en la idea, si tú mismo no crees y luchas por lo que realmente quieres conseguir, tus deseos y pensamientos, obviamente nunca se van a hacer realidad, te quedas ahí en, en lo abstracto, en el sueño. Y una cosa es el sueño y otra cosa es la realidad. No lo pierdas esto de vista. ¿Cómo atraemos con la mente? Vibrando en consecuencia de lo que queremos. Cambiando nosotros para que nuestro entorno y nuestro alrededor cambie. Primero tú, luego tú. Y si sobra algo, pues el mundo te está esperando. Otro paso que es importante, dos pasos más diría yo y aquí yo creo que ya nos nos vamos a ir quedando, es uno es nunca tengas envidia, Puedes, puede ser que veas gente cercana a ti, que está consiguiendo lo que tú quieres, con tanto esfuerzo y trabajo, y, y esas personas lo tienen no nomás como un, tron, un tronillo de dedos, pero eso al final no significa que no lo vayas a conseguir, y en vez de sentir celos o envidia, intenta disfrutar del cambio de chip, a positivo y piensa en lo que quieres llegar a conseguir que te estoy diciendo que no te distraigas si cada quien nos tiene de acuerdo a su propio esfuerzo interno tú nos o sea muchas veces decimos si sí, es que estos no están haciendo nada y todo les llega ok tú vives con ellos 24 horas estás dentro de su pensamiento 24 horas verdad que no como sabes cómo podemos ser capaces de juzgar a alguien si nosotros mismos estamos fanálgis Entonces, reconvierte esos celos en energía para lograr tus sueño. De verdad, reconviértese en envidia, en un deseo más fuerte para poder alcanzar lo que tú quieres. Disfrutar tu presente. Esto es básico, esencial. Mientras enfocas tus pensamientos en positivo, estoy seguro que estás logrando grandes cosas. Pues estás atrayendo cosas buenas a tu vida según la teoría de la atracción mental y diversas filosofías orientales como el Ikigai ¿sí? enfocarse en el presente hace que tu vida esté completa de qué? de felicidad, de positivismo de buena vibra como dirían los chavos de los 70 ¿no? y esa buena vibra te va a llevar a lo que tú quieres ser agradecidos miren, esto es algo que generalmente yo repito mucho y nunca me voy a cansar Cuando tú eres agradecido, todo se multiplica. Cuando tú practicas el agradecimiento constante con todo lo que eres y todo lo que te rodea, entonces el poder mental te va a llevar a conseguir algo. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es más fuerte, porque tenemos mucha más motivación para remar hacia tus objetivos, sean cuales sean esos objetivos. No importa, pero sea agradecido. Da las gracias por las cosas que aún no ves. O sea, gracias por este carro que ya te, gracias por el carro que tengo ahorita y gracias por el nuevo carro que voy a recibir. Porque cuando tú agradeces lo que tienes hoy en presente, primer día, mucho más fácil que lo que quieres llegue más rápido. La visualización de la meta, o sea, el ver, aquí ya hay que ser específicos. Acuérdense que PNL hay un sistema que es el sistema que se llama de futuro. Eh, tiene un nombre específico, es el BAC. Creo que es este ese visual, sensorial y auditivo. O sea, visual, eh, audit y kinestésico. Ese BAC es una proyección hacia futuro. Y ellos te dicen, ok, velo. Si, si tú eres malo para ver, sácale una foto, busca en internet una foto. Pero que sea de, de, de algo... Que es real, o sea, no una eh, imaginación exagerada o un dibujo exagerado, búscale una foto del producto que exista realmente y velo, sí, velo ahora eh, escucha lo que te va a decir la gente cuando ya lo tengas ¿qué te dice? wow ya lo tuviste, ya, nunca creí que pudiera y mira ya, felicidades, ¿cómo lo hiciste? campeón lo siento eso tuyo, que ya estás en poder de, cuando tú haces ese back, que es back hacia el futuro, que es visual, auditivo y kinestésico, o sea, es ver, oír y sentir, en automático lo vas a recibir sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda, ver, oír, sentir, sentir, oír y ver, y lo campeón, pero hazlo todos los días, mañana y noche, hazlo todos los días, mañana y noche, y agradece, agradece, <risa> agradece, agradece y acéptalo, miren, eh, eh, la mente no se va a activar si no te aceptas a ti mismo, tal y como eres, olvídate de transformar al mundo tal y como eres, Y, y como eres, tienes que comenzar a, a tener la, lo que se llama la autoaceptación. Porque cuando tú tienes una autoaceptación -auto para ser mejor cada día, o sea, para ser más positivo, para ser más este equilibrado en lo que quieres, para dedicarle tiempo a esto, ¿sí? Porque tienes que dedicarle tiempo. Y cuando tú le dedicas tiempo, los tienes, ¿sí? ...cuando tú tienes un buen estado mental... ...vas a alcanzar lo que quieras... ...cuando llevas contigo esa filosofía de vida de ser más positivo... ...aceptando como es el mundo... ...te vas a rodear de gente más positiva... ...y realmente yo te invito mi querida amiga, amigo... ...en estos días que estamos entre fiestas y... ...y que vamos, subimos, bajamos yo te invito a que realmente eh, pongas en, en orden todo esto si te faltó algún punto mañana puedes este volvernos a escuchar de 3 a 4 viernes recuérdalo se repite el programa mente y salud o escribiros al whatsapp 55 19 57 21 29 55 19 57 21 29 el whatsapp de mente y salud y tu amigo a Alberto Sarausa pues tratará de ayudarte o de darte un consejo real para que puedas mejorar o cambiar tu vida eh, hay muchas veces que necesitamos ayuda profesional para cambiar estamos tan negativos que realmente necesitamos ayuda, necesitamos romper bloqueos, ¿no? como dicen en Haces barras este hay que romper los bloqueos que están en nuestra mente y a partir de romper esos bloqueos realmente nuestra vida comienza a caminar de otra forma Yo te invito a que hoy, en este día tan especial, ¿sí? en este mes tan especial, el mes patrio, hagamos algo por la patria, y la, al final la patria es, <ríe> <¿sí? ríe> haz algo por ti, tu familia, comienza a cambiar. Porque al final, cuando tú cambies, vas a ver como la gente que te rodea, o se va a retirar muchos, y otros van a cambiar contigo, y vas a recibir gente nueva, ¿sí?, Por eso es tan importante llevar este lo que lo que yo denomino este el tablero eh, o el diario de los estados de ánimo. Escribe diariamente. ¿Sí cómo te sientes? Feliz, triste, eh, tienes problemas personales, tienes un mal día, en el trabajo está la cosa muy mal, bueno, a nivel social está la cosa como está. Pero eh para qué, para que puedas analizar y reconocer tus patrones de pensamientos. Mira, la inteligencia emocional se dice que tenemos que aprender a gestionar las emociones y cuando yo doy inteligencia emocional siempre les digo, lleven un diario de sus emociones y escríbanlas y vean por qué causas se dispararon para que las puedan identificar y cuando identifiquen esos patrones emocionales los van a poder eh los van a poder gestionar a lo mejor no eliminar, porque a lo mejor no necesitas eliminar, sino necesitas gestionar y saber manejar. Y esto es lo mismo, lleva tu diario, lleva tu tablero de estado de ánimo. si sí, ¿Cómo te sientes en el día a día? Hoy me sentí de la patada, hoy tuve 10 minutos de gloria y este 23 horas de infierno. No importa tampoco tienes que ser muy explícito y decir es que el mundo me trata mal todo el mundo quítense eso de la cabeza no sirve para nada todos tenemos un mal día todos por diversas situaciones vamos a pasar por por estragos negativos durante un día recuerden que tenemos 60.000 pensamientos diarios aproximadamente ¿no? más o menos pero por ahí por ahí andamos no sé cuántos bits de información son es pues una barbaridad o se créanmelo ...y nuestro deseo es uno... ...que es cambiar... ...nuestro deseo es uno... ...mejorar... ...cuánto tiempo le deseas a tu deseo... O ...si sea, a lo mejor durante el día... ...vas a estar con 59 mil pensamientos más... ...cuánto tiempo le vas a dedicar... ...eso es algo que también no entendemos... ...por eso les mencionaba el BAC... ...de la programación neurolingüística... ...porque cuando queremos algo... ...tienes que visualizarlo... ...oírlo... ...y sentirlo... generalmente nos quedamos en el verlo... ...pero si tú no eres visual... Entonces, nunca lo vas a lograr, porque no te llama la atención, si tú no eres auditivo nunca te va a llamar la atención oírlo, si tú no eres kinestésico perdón, no vas este a, a poderlo sentir sí entonces no te va a servir de nada pero si tú mezclas los tres el back en automático estás más cerca de alcanzar tu deseo tu sueño ¿cuál es tu sueño? ser mejor cada día Mejora tu estado mental a través de un diálogo interno muy positivo. Y te vuelvo a repetir, o sea, si si no puedes tú solo, busca ayuda profesional y si en algo te puedo servir, 55 19 57 21 29 es el WhatsApp de Mente y Salud. Tenlo siempre a la mano si en algún momento lo necesitas, pues ahí estamos. Si quieres conocer los mejores suplementos de México, Natural Gut con suplementos únicos en este país, llámanos 55 19 57 21 29, te daremos solo informes, asesoría totalmente gratuita a la hora de comprar tu suplemento y la mejor atención este para ti. si sí, además entrega cerca de tu domicilio o a domicilio dependiendo donde de Este, tú te encuentres y dónde vivas así que a nombre de Mente y Salud a nombre de este tu servidor Alberto Sarausa como siempre te deseamos larga vida, salud, prosperidad, cuídense mucho por favor y ahora sí como diría el paisano, viva México hasta la próxima esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Sarausa recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde Mente y Salud